Un saludo especial, te damos la bienvenida a Hablemos de Sexo, un espacio en el cual vamos a desarrollar temas referentes a la sexualidad humana, temas que van desde lo más natural y elemental hasta lo considerado por muchos temas tabú. Esto lo vamos a hacer a través de una serie de conversaciones, conversaciones que en las cuales de forma abierta, respetuosa, explícita e informal vamos a desarrollar estos temas. Eventualmente, Para algunos temas contaremos la presencia de personas especialistas en diferentes áreas del conocimiento y de la misma fisiología humana, como son, por ejemplo, la, la psicología, la psiquiatría, la medicina, con los aportes que la misma ginecología y urología pueden aportar para ilustrarnos y aportar conocimiento en cuanto a los temas que estemos desarrollando. Esperamos que esta sea una propuesta de tu agrado también que encuentres beneficio y provecho en la información que te compartimos para que la puedas usar en, en beneficio de tus procesos personales. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a entrar en materia en este primer episodio, nos vamos a presentar y como debe ser, pues vamos a iniciar por las mujeres que hacen parte del equipo de Hablemos de Sexo. Entonces damos la bienvenida primero a Sandra Aristizabal, quien nos acompaña ya en este momento. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buen día Jairo, un abrazo para ti y para todos los los oyentes que nos escuchan hasta esta hora y pues nada, feliz de hacer parte de este proyecto, de poder llevar a, a todos ustedes y compartir nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Eh, de mí te puedo contar, coach personal y de vida, eh, conferencista organizacional y llevo ocho años trabajando en, en crecimiento personal específicamente con mujeres y soy consejera sexual y de pareja, entonces... Nuestro aporte y el conocimiento que hemos adquirido lo queremos transmitir a todos ustedes para hacer que la sexualidad eh, deje de ser un tabú y se convierta en algo que verdaderamente nos haga crecer como personas y crecer en pareja. Ok. Otra parte fundamental de este equipo es Marta Tuta, quien también nos acompaña en este momento. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Jairo, hola Sandra, buenos días y eh, buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, les doy la bienvenida a un proyecto muy, muy interesante. Eh, ¿Qué les puedo contar de mí? Soy eh, apasionada con el tema. El negocio es la comercialización de productos o juguetes para adultos, pero adicional a eso, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro eslogan es Bienestar Íntimo y ese bienestar íntimo lo hacemos a través de talleres, talleres de bienestar, Eh, talleres donde trabajamos, sobre todo el nicho fuerte de son mujeres, mujeres que quieren disfrutar de su sexualidad, explotar su sensualidad y lo trabajamos a través de talleres de baile, de masaje, eh, tantra, eh, bueno, en fin, una variedad de talleres que con el, el paso y el proceso de este proyecto, pues ustedes se van a ir enterando. Y no, pues les doy la bienvenida. Eh, ojalá que eh, se hagan partícipes y les encanta este proyecto que realmente es muy, muy, muy interesante Ok, bueno y por último me presento yo soy Jairo Fonseca también llevo, curiosamente ahorita que las voy a hablar eh, alrededor de ocho años <ríe> <Así> <ríe> en el tema no tanto de lo sexual pero sí del autoconocimiento y crecimiento de alguna forma en estos últimos años he eh, eh, ayudado a crear y divulgarse con temas de autoconocimiento y crecimiento personal, y uno de los temas que normalmente aparece en, en estos escenarios es el tema de relaciones de pareja, y más precisamente eh, el tema de relación de pareja hace referencia a las dificultades que se presentan en llevar a, a buen término y buen desenvolvimiento una relación de pareja armoniosa y, y plena. Al, al ahondar un poco en, en el tema relación de pareja, pues surge el tema de la sexualidad que es fundamental, como pues, te irás dando cuenta a la medida que desarrollemos los contenidos en este espacio, pues juega un papel predominante y es aquí ya donde vamos a entrar en materia con lo que atañe a, a este espacio. La sexualidad humana es uno de los escenarios más poderosos que tenemos los seres humanos, tanto en lo positivo como en lo negativo, en lo positivo hace referencia a que pues Es un espacio en el cual se generan grandes eh, beneficios, grandes realizaciones, grandes aportes en cuanto a crecimiento en, en el escenario emocional, físico, de salud, del mismo empoderamiento del individuo y de la pareja, pero también es uno de los escenarios que también presenta grandes frustraciones, grandes eh, pérdidas y, y, y también grandes tristezas. ¿no? Entonces, en, en base a eso, pues... Eh, decidimos unirnos para desarrollar este espacio Hacer una propuesta que de alguna forma Puede enriquecer su experiencia personal Entonces aquí quisiera hacerles una primera pregunta Tanto a Sandra como a Marta Y es en base a la experiencia profesional Que ustedes han tenido en, en estos últimos años ¿Cuáles son las principales necesidades O miedos O dificultades que los, los seres humanos Tenemos en cuanto al tema de lo sexual pues Empezamos por Sandra y luego Eh, Marta, haces tu aporte. Bueno, Jairo, pues en, en silas sí siempre la sexualidad ha marcado un, un hito importante en nuestra historia. Eh, la pareja no deja de, de ser igual. Las dificultades que se encuentran a diario pues, son muchísimas, pero te podría nombrar, no sé, después ya andaremos en, en muchas, pero podría decirte que no disfrutamos de, de nuestra sexualidad por razones como que no amamos nuestro cuerpo, que aún tenemos muchos tabús que nos impiden eh, disfrutar de la sexualidad sana como debe ser en en nuestras sesiones de pareja pues siempre vemos que que ese miedo a expresar o ese miedo o esa falta de comunicación con la pareja pues hace que que limitemos mucho ese placer sexual al que todos tenemos derecho entonces pues los temas aquí son interesantes hay muchos temas por abordar lo lo pueden nuestros oyentes lo pueden ver en la página Son temas que, que me parece que, que tendríamos que mirarlos cuidadosamente porque aquí la idea es que todos tengamos ese acceso a, a una sexualidad sana. Por nombrarte, podría decir también la infidelidad. Cuando hay infidelidades en la pareja, la mayoría de, de mis clientas pues eh, las conocí por esto. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir esa sexualidad y llevarla a un nivel sano? Aquí hay muchos, no sé, Marta. Yo pienso que Marta nos, nos puede aportar mucho en este tema y... Bueno, a ver, pues eh, a través de mi experiencia, eh, experiencia tanto personal tan, eh, como la experiencia que he tenido con, con mis clientas y mis clientes también muy queridos, eh, pues ha sido eso, la falta de, de conocimiento sobre el tema, tantos tabús, tabús que nos han abordado durante, durante tanto tiempo, tantas etiquetas con las que hemos crecido, tanta programación, tanto a nivel familiar, a nivel... Eh, de educación a nivel eh, a nivel social que nos impiden realmente disfrutar de de, de nuestra sexualidad comparto lo de Sandra eh, todo radica en la falta de conocernos de esa autoexploración de saber que la sexualidad es algo muy sano de que es algo beneficioso tan, tanto a nivel físico como emocional, eh, hay muchas, muchas dudas y muchas falencias con respecto a esto que nos llevan a, a, a problemas o, o situaciones, por decirlo así, que debido a, a esa falta de conocimiento y a esa falta de, empodera, de empoderamiento a nosotros mismos, pues nos llevan a situaciones bastante... Eh, por decirlo así, caóticas eh, y pues nuestra misión es eh, ayudar a estas personas a que eh, esa parte de la sexualidad la vean más como eh, como algo de, de enriquecer como algo de, de, de aprender de disfrutar eh, y sobre todo en la parte de pareja, disfrutarlo con la pareja de una manera sana de una manera eh, abierta y eh, las falencias que por lo general eh, cuando hacemos consultas eh, sobre eh, eh, el miedo a, a explorarnos el miedo a, a, a comunicar a la pareja qué es lo que queremos qué es lo que nos gusta y pues realmente eh, a través de este espacio pienso que que, que vamos a ayudar eh, y a colaborarle a mucha gente a, a, a cambiar esa esa programación con la cual fuimos fuimos creados y fuimos educados Pues acá acá hay varios temitas que que tanto Sandra como Marta han, han han han tocado y explorado y básicamente uno que ambas hicieron referencia del tema de la comunicación realmente el eh, eh, y sobre todo en el tema de sexualidad que digamos desde nuestros mismos años de infancia es un tema que se aborda con cierto misterio con cierto como como velo que lo cubre digamos, las generaciones eh, a las cuales nosotros hacemos eh, pertenencia con nuestros padres, eh, la de nuestros abuelos, digamos, hasta, hasta hoy en día más o menos eh, el tema sexual se está trabajando de una manera más abierta, a veces no la ideal, no la adecuada, pero ya hay una mayor conciencia en que la sexualidad debe ser algo normal y natural, porque de hecho así lo es. Nosotros... Los seres humanos venimos de una relación sexual, provenimos de una relación sexual y la misma eh, prolongación de la especie desde el punto de vista de la, de la eh, zootecnia se tiene que expresar a través de, de una relación sexual. Entonces, eh, hoy en día también existe una paradoja muy grande con, con, con el acceso a la información que las nuevas generaciones están teniendo, que es tanta la información que a veces también la, la información desvirtúa Eh, mucho lo que a nivel de educación sexual se debe trabajar. Entonces, digamos, eh, el equilibrio es bueno, los excesos son malos, tanto en, en, en, en carencia como en exceso, y pues uno de nuestros objetivos es en lo posible brindar una información eh, muy objetiva en cuanto al tema sexual hacia referencia. Entonces, un primer punto importantísimo es el conocimiento y en la medida que iremos desarrollando estos espacios, vamos a entender por la necesidad de, de poder expresar de forma clara esas necesidades tanto emocionales como físicas que a nivel individual y en pareja pues pre debemos presentar. El tema relación pareja, ¿por qué surge? Pues obviamente el escenario sexual es un escenario que se desarrolla a nivel de pareja, digamos, en la mayoría de los casos. Hay casos escenarios que, que ese es un tema que también vamos a desarrollar que no necesariamente para tener una relación sexual funcional y sana debe ser necesariamente en pareja. Bueno, eh, otro tema que me llamó bastante la atención que mencionaron las dos es el tema de la infidelidad, tanto eh, a nivel de pareja, normalmente tenemos asociado que la infidelidad sea normalmente por una acción masculina, o sea, la mayoría de parejas hombres son los que digamos caen en este escenario, pero también nosotros en las conversaciones de este micrófono que teníamos evidenciamos que, que la infidelidad no es un solo escenario a nivel masculino, sino también femenino. ¿Es así, eh, Marta? Es lo... Sí, claro, Jairito, a ver, te cuento lo que pasa, y vuelvo y repito, eh, por todas estas etiquetas eh, con, la, con las que pues, hemos, hemos eh, eh, vivido pues, en el, el transcurso de, de, de nuestras vidas, eh, obviamente la infidelidad de la mujer no se hace tan evidente Pero sí, sí se presenta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, algo que pues hemos notado en nuestras asesorías, consultorías, eh, es que ya las mujeres y de cierto cierto rango, de cierta edad, eh, pues están como como pidiendo, por decirlo así, a gritos, es esa parte de de de, de no tanto de igualdad sino de expresar de pronto de cierta forma llamémoslo así con su infidelidad esa necesidad de de, de sentirse enamadas de, de explorar y experimentar nuevas sensaciones y muchas veces por falta de de, de la comunicación con sus parejas pues las llevan a, a este tipo de situaciones donde algunas la disfrutan y la tienen, por decirlo así, muy clara, pero otras ya sienten ese eh, esa culpa, esa eh, necesidad de, de, de buscar ayuda porque sienten que están haciendo algo muy malo. Eh, y pues pienso que esto sí lo deberíamos trabajar, trabajar mucho, mucho, eh, pues para que la gente y sobre todo las mujeres eh, tengan conciencia de que esto, eh, pues, no se puede de una o cierta forma prevenir ya y, y trabajarla, eh, pues, sanamente. Okay. Sandra, ¿quieres aportar algo? Pues, definitivamente estoy de acuerdo con lo que tú dices, Marta. Hay una palabra que me encanta y es poder prevenir. Eh, partiendo del punto de que la infidelidad se presente en hombre o en mujer siempre de fondo tiene algún problema de pareja puede ser la falta de comunicación, en la falta de satisfacción. Entonces, es cierto eso que que pues vivimos en un mundo donde donde es algo todavía machista y dentro de ese machismo se califica hasta eso que que las infidelidades son más notorias en hombres, pero pero el crecimiento, o sea, me imagino que a Marta le pasa igual con sus consultorías como a mí. Hay muchas mujeres y, muy, y diferentes razones por las que caen en la infidelidad. Entonces, una manera de, de prevenirla es disfrutando de todo esto, sabiendo que, que por lo menos si hay una buena comunicación y hay un buen sexo con mi pareja, pues son dos puertas que estoy cerrando para que no llegue la infidelidad a mi relación, porque sean de novios, sean de esposos, de compañeros, siempre una infidelidad fractura una relación a niveles sorprendentes entonces aquí la idea y lo que yo pienso que con todo este proyecto también queremos tratar es, es esa seguridad, es saber que si yo tengo una buena relación, una sana relación con mi pareja, donde me satisface y donde yo lo satisfago, pues vamos pasos adelante en prevenir infidelidades. Perfecto. Y tú lo has dicho muy bien, Sandra. Un buen sexo en pareja, pues une mucho más, ¿no? Eh, y, y básicamente una expresión que usamos mucho en, en Colombia el que tiene mucho adentro, poco necesita buscar afuera. Y, y digamos, eso nos ayudaría a entender básicamente eh, el porqué de estos escenarios de, de buscar a través de un tercero algo que no encuentro en mi, en mi, en mi relación de pareja. También aquí viene un tema súper importante, yo, yo a veces me salgo en temas trascendentales, ustedes niñas me, me aterrizarán. <risa> que es que eh, el mejor negocio que uno puede hacer es tener una buena relación de pareja porque desde el punto de vista energético de tranquilidad emocional de seguridad económica por así decirlo de, de uso de los recursos que tenemos los seres humanos tanto a nivel emocional como físicos una relación de pareja estable y sana es una experiencia muy gratificante y muy eh, bien llevadera Eh, ayer precisamente al estar investigando sobre los temas que vamos a desarrollar en este espacio encontré un aporte de un investigador británico que decía que el anhelo del 98% de los seres humanos desde el punto de vista de especie no sé si sea una cifra real o exagerada, es del 98% a vivir en pareja o sea, es un anhelo natural que todos los seres humanos tenemos a, a innato y natural a vivir en pareja y uno de los elementos claves Y tú, Sandra, en algún momento me lo, me lo cuantificabas, me decías con números, es el tema de la sexualidad. La, una sexualidad ata y une casi más de un 60-70% una relación de pareja. Digamos que esto puede ser una posición eh, subjetiva, muy personal, pero si sí estamos de acuerdo en que una sexualidad bien llevada y bien manejada es un elemento importante para unir y, y atar eh, o, o mantener unida a, a una pareja. Entonces, eh, como bien lo decían Sandra y Marta, pues existen elementos de autoconocimiento ya específicos en cuanto al manejo de la sexualidad, una dimensión emocional, una dimensión física y a través de este espacio con los diferentes temas que vamos a desarrollar, unos que pueden de pronto ser tabú para muchas personas y otros no tanto, pues queremos dar esa opción de que cada quien tenga las herramientas para poder comunicar con su pareja pues aquellos elementos que consideran necesarios en el tema sexual. Y aquí viene un temita que quisiera mencionar en este momento, pero que más adelante vamos a desarrollar de forma más detallada, y es el tema de qué es lo normal y no normal en sexualidad. Existen varios eh, tabús, y esta es una palabra que vamos a usar mucho en este espacio, referente a la información, información que nos llega a por nuestro contexto social, nuestro contexto histórico, nuestro contexto familiar. No todas las sociedades abordan estos temas de la misma forma, pero hay muchos temas que para algunas personas pueden ser tabús, para otras no tanto, y eventualmente cuando nosotros queremos compartir eso pues, con nuestra pareja, nuestra intimidad, asumimos o pensamos que pueden ser elementos que más que unir nos pueden separar. Entonces, aquí me gustaría tanto Sandra como Marta eh, nos hicieran un pequeño aporte de cómo podemos empezar a identificar aquello que es normal o no normal desde el punto de vista sexual. Si quieres, Marta, inicia tú. A ver, Jairito, yo eh, te voy a decir algo en cuanto a la sexualidad y desde mi punto de vista, en la sexualidad dependiendo del observador no hay nada anormal ni normal. Eh, pienso que esto depende, eh, como cada individuo, ve la forma de disfrutar de su sexualidad. Te puedo decir algo, lo que para ti te parece normal, de pronto para muchas personas puede ser anormal. Y voy a dar un caso específico, el caso de los swingers, ¿ya? Mucha gente y en nuestra sociedad, nuestra cultura, no está muy bien visto esta práctica, la práctica de los swingers. Ya, entonces en la sexualidad pienso y estoy más eh, eh, que segura que esa parte de lo que es normal y lo que no es normal depende de cada persona, depende de su de de, de su visión, depende de su forma de disfrutarlo. Entonces eh, para mí en la sexualidad eh, yo creo que esto se debe manejar más a nivel individual, qué es lo normal para ti y qué es lo anormal para ti. Eh, eso es eh, eh, lo básico y lo que yo trato con cada uno de, de mis pacientes eh, porque se debe eh, trabajar así. ya De pronto, en el momento de, de, de hablarlo en forma general, obviamente en este espacio eh, vamos a tocar muchos temas donde a muchas personas les va a parecer cierto tema algo anormal. Y a otros eh, les va a parecer normal. Entonces pienso que es eh, nosotros vamos a dar una opción en un, las herramientas donde cada persona, cada individuo, va a tomar lo positivo y lo que le va a beneficiar. Es, es esa, ese es mi aporte en cuanto a esto, Jaidee. Perfecto, Marta. Sandra. Pues igual pienso también que que dentro de la sexualidad somos nosotros los que mandamos. Que nosotros somos los que los que conocemos nuestro cuerpo y nosotros somos los que ponemos los límites, entonces dentro de sexualidad lo que para mí está bien y lo que le permito a mi pareja hacer con mi cuerpo y lo que mi pareja me permite hacer con su cuerpo y lo que hacemos durante nuestra relación sexual nos pertenece a los dos y de pronto el mundo no puede estar de acuerdo diferente de pronto cuando hablamos y, y no sé si es el concepto que estés manejando Jairo, eh, hay conceptos de pronto ya médicos donde si sí hay cosas que son dañinas y todo en el extremo es malo, entonces te pongo el ejemplo, de pronto la pornografía cuando se ve en pareja, la pornografía cuando cuando hay curiosidad, cuando puede ser sana hasta un punto, sana en cuanto a que puede aportarnos a la relación muchas cosas, pero llevada al extremo donde tú ya no sientes placer sexual si no hay pornografía por medio, donde tú ya te vuelves adicto y estás de las 24 horas, tienes que pasar 8 o 10 horas porque si no tu cuerpo le hace falta, pues ahí ya estamos hablando, pero pues son conceptos que que de pronto no creo que estén dentro de nuestro rango a manejar, sino en algún momento no sé, se me ocurre que podríamos tratarlos con algún especialista que nos que nos guiara en eso, porque o sea, nosotros vamos a lo cotidiano, a lo que a lo que manejan todas las parejas dentro de de su sexualidad normal, entre comillas. Okay. Sí, aquí básicamente la invitación es a a tener mente abierta. A, a no juzgar aquello que de pronto por nuestras creencias nuestra educación o nuestros paradigmas consideremos algo eh, no normal eh, básicamente el tema sexual como es algo tan íntimo es algo tan propio y tan eh, perteneciente a la individual, individualidad de cada quien entonces es cada quien quien debe definir qué es lo sano, lo normal para cada quien y obviamente en un escenario de pareja pues desarrollarlo y compartirlo con su pareja entonces recalco, la invitación es a tener mente abierta, a darse la oportunidad de conocer los temas que vamos a desarrollar, habrá algunos con los cuales te sientas más cómodo, más cómoda, otros no tanto, pero vas a tener la información para tú mismo o tú misma decidir que te conviene más y la única persona que tiene eh, realmente el poder de decir qué es lo bueno para cada quien es uno mismo entonces Pues esta es la invitación que queremos hacerte a compartir este espacio. Hablemos de sexo, un proyecto que, como te das cuenta, realmente nos apasiona a los tres. Esperamos que te genere información de valor, que te genere provecho, que te genere beneficio y que de alguna forma te aporten tus procesos de crecimiento personal. Entonces la invitación es a que, pues, si este tema te interesa, te gusta la propuesta que estamos haciendo, pues, nos sigas y de alguna forma nos aportes con tus preguntas y tus comentarios. Normalmente la pregunta que una persona tiene a veces es la respuesta que muchas necesitan. Si consideras que alguno de los temas que estamos desarrollando o tienes un tema que nos puedas sugerir, pues haznos un aporte que perfectamente es bienvenido en este espacio y con mucho gusto lo tendremos en cuenta a desarrollar en nuestros episodios. Sandra, Marta, me gustaría pues quisieran una invitación Eh, adicional a, a conocer este espacio y pues daríamos por terminado hoy nuestra primera sesión sandra pues la verdad es extender la invitación a todos los que nos escuchan del otro lado es saber que, que pienso que es un espacio que aprovechándolo vamos a a, a generar conciencia eh, en todas las personas que nos sigan y en todos los los que se inscriban porque pienso que ha llegado el momento de de de empezar a vivir eso de empezar a a conocernos y empezar a a darle paso a la buena sexualidad dentro de nuestras relaciones aquí vamos a tratar temas que o sea que que es del común, que son las preguntas que todos tienen, que son las preguntas que a veces no se atreven a hacer. Entonces nosotros estamos aquí para aportar nuestra experiencia, para ayudarlos y para generar esa sana sexualidad dentro de, de dentro de nuestra vida, dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra pareja. Entonces es extender una invitación, es agradecer a a Marta y a Jairo por por los aportes y, y saber que que nosotros estamos trabajando en pro de, de esa sexualidad buena de la cual todos ustedes se pueden beneficiar Gracias Sandra, Marta Bueno, no, eh, los invito los invito a todos a, a que participen de este proyecto eh, con sus aportes, con sus preguntas es un proyecto muy muy interesante, un espacio donde vamos a poder todos hablar de forma muy directa, de, de forma muy abierta, muy objetiva y los invito, los invito porque este tema realmente es, es muy amplio es un tema eh, que a todos, absolutamente a todos nos interesa y no, pues les doy la bienvenida, ojalá participen de esta página con sus aportes, vuelvo y repito, con sus comentarios ojalá que nos hagan muchas, muchas preguntas y pienso que este proyecto de verdad va a tener un éxito un éxito muy grande con la ayuda de, de todos los que participen de bueno pues esto fue hablemos de sexo hasta una próxima oportunidad